en el último vagón en el reflejo del cristal veo a Val Morrison plomo en los bolsillos acabaré escribiendo el libro. una final, unos principios nunca nos fuimos y nos mirábamos como si fuéramos extraños al corta contra el palo en el 94 yo olex salento san que dan el esqueleto me dan miedo Darío Argento Llueve como en Sarajevo Pero hay jazz en el mezzo Y un poco de añejo Y esa karma apuntándome al pecho Lo extraño mucho Tengo mi guerra y la lucho Ya no delgaducho De un lado ya no escucho Y en la trinchera Ando más cómodo que flucho Y por un trozo de pan Ratatá Mil en la cuneta y una estrella en la solapa Y por un vaso de agua Ratatá Hambre de muerte, sed de venganza Y por un trozo de pan, ratata. Mil en la cuneta y una estrella en la solapa Y por un vaso de agua, ratata. Hambre de muerte, sed de venganza La mía, la misa de los difuntos Se peleó de Carlos V sus piernas la corte nazar y las mías milana bonita Rubén Velocchi en el 95 golondrinas describiendo trayectorias golondrinas muertas escribiendo poesías bombas en Durango describiendo cetrería árabe cruce navajas en mi presente hay pasado en mi frente hay ojos en la tuya Café y casquillos, como en el Daytona, como en el Bachoque, en la tuya Mis dedos hablan otro idioma, fútbol inglés, revolveré y barrés No me sudes la técnica como a Rakim y al Eric. No me llores un río como Nina Simone